フラグエロ、フラグエロ、ジュンケロ、モジャ Cielos a la tierra y a los senderos, tu l u o será. Y en mi s o l e d a d te espero que cambien los caminos de mí. いい エマン・エジンシ RUN! <inaudible>